Bueno, pues la idea de esta fiesta es un poco celebrar que hemos conseguido que se apruebe la moción que presentamos a pleno ¿no? eh, y para exteriorizar o demostrar que cuando se trabaja todos juntos eh, se pueden conseguir las cosas. Eh, ¿Qué es lo que queremos ahora? Pues eh, llamar un poco la atención también para estar vigilantes para que se cumpla eh, lo acordado en el pleno. Bueno, lo, la moción que se aprobó, eh, se aprobó con, o sea, tenía el apoyo de todos los partidos, menos el equipo de gobierno eh, ¿Qué es lo que recoge la moción? Bueno, pues que se den contestación a todos los escritos o preguntas y denuncias que se han presentado con relación a este tema, que desde el 2008 no se ha contestado absolutamente nada y ha ido reiterado eh, que Se forme una comisión, como cuando se hizo la celda de Argalario, eh, de seguimiento, para que se dé información directa y transparente en la que participen los, los partidos con representación municipal y eh, las asociaciones de vecinos, ecologistas o cualquier otra asociación interesada del municipio para, para tener cumplida información y ver en directo un poco eh, las medidas que se toman.